canzón di una cruz y le dice cruzó un y en su street estaba sto en magris e mi día lloviendo triste como lo dejé y en Santiago Du är kär En estos días y al pasar Por delante de la moneda Tú talarías de acatar Me dirás te hace tan duro Eres una herrera Y entramos en un malhello Y allá que cantaba fin Cuando escribiste este adiós y los ojos se llenaron de ira tu preferencia mi mundo debía caer pero ¿dónde has estado este tiempo? No sé qué hacer, no debiera tu abrazo de rellos, me Sí, soy de Madrid, no sé si lo sabían. La gente de Madrid somos gente rara, reconozcanlo. Tenemos una relación un tanto extraña con la ciudad que habitamos. Somos capaces de agarrar una canción de Joaquín Sabina que habla de jeringuillas en los lavagos, de sirenas en la calle, y la cantamos como un himno, encantados de habernos conocido. Te da unos días terribles y unas noches maravillosas, como algunas amantes. Una, pues, sobrevive como puede al asunto, porque la noche y la noche, cuidado, porque la noche tampoco está hermosa, ¿eh? La noche tiene sus aristas también, sus espinas, hay noches terribles como algunos abrazos o algunas despedidas de los que uno sobrevive a duras penas. O sea que aquella noche. Éramos varios los que intentábamos ahogar nuestras penas, pero nuestras penas habían recibido largos cursos de natación. <risa> Así que si alguien dijo que, que se ahoga más gente los vasos que nos ríos hace la noche, también es cierto. Éramos varios náufragos los que buscábamos una tabla a la que aferrarnos. Y suele suceder que de noche también se cumplen algunos sueños. Supongo que a ustedes les pasará. Y tengan cuidado con lo que sueñan y desean que se les puede cumplir. <coughs> Por ejemplo, descuento. Jag eh comparto esta afición con algunos amigos Det finns en hay una fantasía som tenemos que es la de ser el hombre invisible. <coughs> para colarnos en los sitios a los que nos tienen prohibida en la entrada. Algunos caritos, tal. El baño de bares no, de los chicos se habla. som <risas> sí. bueno, pues, eh, no de la banda, Prefieren otro superhéroe y preferirían ser el hombre elástico, por razones novias que no vienen al caso. que si les digo la verdad, son sus novias las que prefieren que el... No les ha convencido nadie de que el tamaño no importa, en fin. El... el caso es que aquella noche me convertí en el hombre invisible, familiares y amigos, pero fue delante de ella. Así que nada ni caso. Ella estaba al fondo de la barra jodida y radiante. Sus pupilas eran agujeros negros que atrapaban la luz y a todo el que se cruzaba por delante. Yo me crucé por delante varias veces, por cierto. Pero les he dicho que me convertí en un invisible. Así que tuve que eh, acudir a, bueno, a, como gran, a toda estrategia que acude en un gran seductor y eh, me tiré la copa encima varias veces. Eh, cosa que no hizo ningún efecto, así que decidí el plan B y tiré la suya. Cosa que hizo un efecto, pero en el camarero, curiosamente, y no en ella. Y el fin, muy largo, pero al final establecí sí contacto con ella. Eh, estuvimos charlando. Ella trataba de convencerme de que el amor es el castigo que se nos impone a los que no sabemos estar solos. Pero yo no creía en lo que me decía. Y creo que ella tampoco se creía en lo que me jag muchas noches sin activar. många más días aún. varit días. i